Buen día, los estamos saludando, me toca saludarlos en lo personal a las 9 de la mañana y 5 minutos sumándonos a los compañeros que arrancaron 7 y media como cada día estamos en contacto, ahora procurando el contacto con eh, FENAPES la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria que está realizando paros toda esta semana y el gusto de recibir en Radio Centenario Andrés Bentancor que es presidente de la filial Maldonado de FENAPES. Andrés, buen día. Buen día, ¿cómo les va a la audiencia y, y a ustedes ahí, Hernán? Bueno, gracias por atendernos. Están de, de recorrida, ¿no? ¿Por dónde están? Eh, nosotros de, desde la ciudad de, de Piriópolis ya nos vinimos temprano para la ciudad de Minas, que tenemos el acto central 11.30 en la Plaza Libertad, Y bueno, estamos poniendo en, en, en, en la agenda pública el tema y el presupuesto para la misma, ¿no? bien las jornadas de paro regionales. Bien, eh, ¿qué es lo que los ha llevado a llevar a, a ya concretar estas medidas de paro, Andrés? y Bueno, como te, te comentaba recién, la, la GD de, de principio de agosto, la Asamblea General de Delegados, definió eh, estas movilizaciones de, con, con paro en paro. ...en las diferentes regiones del país... ...se dividió el país en tres regiones... ...ayer le tocó al litoral norte... ...hoy nos toca a nosotros, a la región este... ...y mañana está cerrando el centro sur del país... ...con una actividad... ...en frente a la aplanada de la universidad... Y, ...y bueno, nos parecía... ...que hay que poner el tema... En el, eh, ...como conoce, es, es de... ...público conocimiento... ...todo hace prever un, un fuerte recorte... En, ...en todos los aspectos sociales... ...por parte de, del gobierno y en particular en la educación, que es el tema que hoy no, nos compete a nosotros. Andrés, eh, buen día. ¿Tienen algún dato sobre cuál va a ser la propuesta por parte del gobierno a nivel presupuestal? Eh, pensando en lo salarial, pero también pensando a nivel general, eh, el próximo 25 se anuncia que se las va a presentar a, a los integrantes de la coalición. ¿Ustedes tienen algún dato que, que les permita ya ir eh, evaluando, digamos, lo que, lo que va a ser el presupuesto? Los datos más concretos que han salido han sido por parte de los consejeros electos por los trabajadores en los diferentes subsistemas, en particular en su subsistema nuestro. El, el, el consejero Carlos Rivero hizo un planteo que salió la semana pasada en el, en el Eco Digital de Colón en una recorrida que tuvo el compañero en esa zona, y, y habla de un recorte que afectaría a unos 2.000 trabajadores que se quedarían sin, sin, sin puestos de trabajo esto básicamente afecta a las coordinaciones interdisciplinarias eh, un recorte importante en ese en esa zona también un recorte importante en lo que refiere a las horas de apoyo de apoyatura para los para los estudiantes y, y todo lo que es tutoría y bueno y después de se... una cuestión que, que empezaría similar a aquella reflexión reforma de los años 90, la, la, la triste y célebre reforma rama con un recorte de, de corte asign, asignaturista donde se empezaría de nuevo a hablar de, de áreas en las diferentes asignaturas, dejando en el eh, historia, geografía o pasando a áreas de, de, de ciencias sociales, lo que también genera mayor eh, recorte presupuestal y, y pérdida de la calidad educativa bien Yo, o sea, además de los recortes presupuestarios hay recortes en contenido digamos y ah, eh, todo hace indicar que de cara al 2022 viene un fuerte recorte de, de contenido también que hay que salir a aplicarlo a la población porque evidentemente quienes dirigen hoy la educación pública eh, tanto a nivel anep como a nivel ministerial eh, de alguna forma sin que sin, sin ser peyorativo y sin sincera sin a, a sin tratar de agredir a los que llevan adelante a esa, esa cartera aborrecen de la, de la educación pública en todos sus su sistemas eh, el ministro de educación y cultura ha llegado a poner escolar el propio presidente de, de la net y del codicén eh, habla a loas de, de la educación pública pero envía a sus a sus hijos a la educación privada entonces eh, no hay que hacer muy muy ingenioso para darse cuenta de que estas cosas eh, en realidad no les interesan y, y su proyecto es lucrativo con respecto a la educación pública. Sí, Andrés, convengamos que no es una situación nueva esto de gobernantes que envían sus hijos a la, a la educación privada, por cierto, no que viene y lo, ustedes mismos lo han señalado en, en todas estas administraciones anteriores. Eh, en referencia al panorama con el que se encuentran, eh, porque las autoridades nuevas dicen que había... Eh, que se estaba heredando un déficit muy importante. Yo escuchaba a Gavito, al consejero del COICEN, decir, por ejemplo, eh, lo decía a nivel de UTU, pero quizás era en secundaria también, que eh, plata que originalmente era destinada para auxiliares de servicio se habían usado para compensaciones, para docentes, ese tipo de cosas, y que ahora no había plata para auxiliares de servicio que se precisan. ¿Ustedes entienden que se ¿Se llega a esta administración con ese tipo de situaciones, con un mal eh, manejo también presupuestal? Dos, dos elementos importantes a, a poner en, en, en, en, ahí en, en debate. Primero, eh, con respecto a, a si alguna vez, eh, vamos a poner en tela de juicio si cuando se destina dinero a la educación pública, eso genera déficit, ¿no? Porque mm. todos sabemos que este año 2020 generar mayor déficit lo que se va a pagar de caja militar que lo que se ha puesto para la pandemia por parte del gobierno nacional, eso en principio eh, por lo tanto eh, cuando hay tiene la consideración de que la educación es un gasto eh, lo, vive todo en, en calidad de déficit y, y esto es un problema después, eh, nuestro sindicato en particular y los sindicatos de la educación en general eh, no tienen nada que Endilgarle porque leemos estas movilizaciones a todos los gobiernos, no nos cabe ningún sallo en ese aspecto, de hecho con el gobierno anterior, eh, bajo el, el mandato de Tabaré Vázquez, mm. recuerdan también la triste esencialidad <ríe> donde los profesores y los trabajadores de la educación en general nos pusimos en la calle de pie y, y, y, y terminamos moviendo al pueblo en, en defensa de la educación pública. Eh, entonces a nosotros esa parte no no nos... No lo compete lo político partidario y comparto contigo que esto es una cuestión que se viene dando eh, gobierno tras gobierno, de, de, de autoridades de la educación pública enviando sus sus, sus hijos a, a la educación privada. Mm. Esto es un elemento que, que habría que, que, que mismo planteárselo como, como ciudadanía. Eh, y con respecto a lo, a lo, a lo anterior en utu aparentemente por lo que dice Gabito Sobri que no tampoco vamos a descubrir quién es. Sí. Eh, es así, en secundaria no hay dato de tal de tal elemento, sí ha habido Hasta ahora se, se, lo que sabemos es que hay un recorte de dos, porque en el 2019 se destinaron 76 millones de pesos al a la NEP y en el 20 retomamos el contacto con andrés ventancor presidente de la filial maldonado de la federación de profesores de secundaria andrés buenos días Hernández. ahora te sí. cortó ahora sí te, te escuchamos mejor eh, estaban entre la tierra claro y además por por, el, por vía whatsapp es un poco más complicado cuando es del interior eh, pero bueno estábamos un poco analizando lo presupuestal verdad qué es lo que les preocupa sí. a ustedes Y bueno, lo, lo que te decía, eh, eh, un poco para, para empezar a hacer una síntesis de esto, es que los recortes presupuestales en la educación afecta de forma direta, sin hablar del de salario de los trabajadores, que, que es evidente que nos, nos interesa, eh, afecta de forma directa a los estudiantes, ¿no? Mm. Eh, a, a los estudiantes lo afecta porque hoy están teniendo grupos entre 25 y 30 estudiantes por grupo, y, y, y de recorte presupuestal ante la pérdida Eh, de grupos vamos a volver a tener grupos que superen los 30, 35 estudiantes, eso va en desmedro de la calidad educativa. La pérdida de la apoyatura en tutoría va en desmedro de la posibilidad del estudiante de, de continuar sus estudios, que, que es elemental eh, la formación de, de ciudadanía a partir de, de, de la educación y, y de transformar a, a, a los estudiantes en, en, en ciudadanos críticos, en estudiantes, en, en población crítica que pueda entender, leer, pero en realidad las características que, pro, que, que, que propone este gobierno con respecto a las la políticas pedagógicas, políticas educativas, vienen en, en torno a, a, a la competencia y a la mano de obra barata para, para las empresas multinacionales. Eh, es, es por ahí la, la, la, las diferencias puntuales y que en realidad son diferencias de fondo porque son ideológicas de posicionamiento. Para nosotros la educación debe ser integral y debe tener al, al estudiante como centro de, de atención, y para las nuevas autoridades, que además están vinculadas directamente al Think Tank de, de DUI 21, mm. eh, las competencias es el centro de, de, de educación que el, que el estudiante adquiera habilidades, y estas son todas bueno competencias básicas en términos directos, del arduinismo social, ¿no? Y, y la habilidad es bien para para trabajar, eh, para hacer mano de obra barata y para que si mañana lo expulsan del trabajo, lo echan del trabajo, se vayan con una mano atrás y una mano adelante, sin capacidad organizacional, sin que formen sindicatos, eh, sin que sean ciudadanos críticos. Y, y bueno, es esa es la lucha de fondo que, que estamos dando todos los trabajadores de la educación. Andrés más allá de que de que el tema presupuesto hoy ocupa los primeros lugares en la agenda para para ustedes está el tema de la pandemia la asistencia de, de los jóvenes a a las clases eh cómo han ustedes evaluado lo que ha lo que ha pasado hasta ahora este esta vuelta a la presencialidad un poco también accidentada, eh, ¿cómo, ¿cómo están tomando ustedes este proceso? Y sobre todo pensándolo en eso que, que recién decías, no la calidad de educación, eh, en este momento donde uno supone se precisa mayor calidad de educación para que se pueda también recuperar en parte el, el terreno perdido, eh, los anuncios son de recorte en la educación pública. Correcto, y, y ahí hay, hay que hacer, primero hay unas unas declaraciones anoche el ministro salieron en un medio, en un los medios públicos, eh, donde cuestiona los paros. Y lo cuestiona por la pérdida de clase para los estudiantes. Lo primero que debería el ministro, junto con el presidente del CODICEN, es eh, ponerse de acuerdo que van a hacer con la obligatoriedad de la educación, elemento básico en, en la educación uruguaya, laica ICA gratis y obligatoria, que en este momento está siendo voluntaria. Y ahí tenemos una dificultad los docentes en dos sentidos. Uno, porque el voluntariado implica el... Casi el 40% de los estudiantes no están participando, la, no están yendo a los centros educativos. Esto genera el vinculamiento pedagógico, tanto en el vínculo estudiante-docente como como estudiante con el centro educativo mismo. Y este es el primer problema que debería plantearse la, la, las autoridades de la educación en vez de estar cuestionando medidas sindicales. Y, y en segundo término, que sería importante que empiecen a definir la autoridad de la educación, ¿qué van a hacer con el REPAC, el Reglamento de Pasaje de Grado, que implica saber si los estudiantes van a tener o no nota y qué se va a hacer con aquellos estudiantes que, por diferentes motivos, entre ellos la pandemia y que muchos de ellos, más allá de la pandemia, han tenido que salir a trabajar gurises menores de 18 años porque las economías familiares empiezan a tambalear y a hacer agua y, y tienen que dejar sus, sus cursos de, de, de educación formal para salir a, a laburar para llevar algún peso a las casas. Porque esta también es otra realidad que empieza a aparecer. Entonces, ¿Ustedes tienen posición con respecto a eso? Gente. ¿Tienen posición con respecto al tema de las notas y a, y a cómo cerrar este año? Eh, nosotros lo que queremos es que, que primero las autoridades den alguna certeza a los estudiantes y a los, y a los trabajadores. La posición de la federación, ha sido clara en eso, nosotros defendemos la presencialidad en el trabajo, defendemos la presencialidad en lo que es el, el relacionamiento, el vínculo pedagógico, eh, creemos que de alguna forma, consideramos que de alguna forma la cuestión virtual eh, fue un elemento puntual, pero que no puede ser eh, parte de la nueva normalidad que, que, que plantean, sino que fue un elemento puntual que debe de ser descartado Eh, solamente para este tipo de casos que son totalmente inesperados e eh, inextremis, ¿no? Y, y por lo tanto nosotros vamos a seguir diseñando la presencialidad, la presencia del docente en el aula, la presencia de los estudiantes en el aula, porque es la única forma de adquirir conocimiento. De, de, de, después de, lo otro son, son elementos puntuales de, de, de un, como decía la la compañera Vizinha García Montecoral, de un brociado pedagógico. Bien, pero, pero tienen, que, no, tienen claro. que volver las clases a, en, en, en la totalidad, digamos, para ustedes ahora. ¿Están dadas las condiciones sí, la para co eso? Bueno, eh, ahí es eh, ya es un elemento eh, que escapa a nosotros, que, que es un elemento sanitario que claro. debe ser responsable del Ministerio de Salud Pública. Nosotros consideramos que la educación, de hecho ya a partir de la semana que viene, vuelven seis horas para cada uno de los turnos a nivel de secundaria, lo que estaría prácticamente completando los turnos que están en el entorno de las seis horas y media, siete horas. O sea que a partir de la semana que viene, prácticamente ese elemento lo tienen cubierto. El tema que van a hacer con la, la voluntariedad no de, de la asistencia por parte de los estudiantes, que además esto conlleva a otro gran problema, ¿no? que es el, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que no hace nada con las grandes empresas de OVNIO a través de los diferentes departamentos, y sobre todo en el interior, genera dificultades enormes para el traslado tanto de los trabajadores como de los estudiantes, donde hemos tenido casos de muchos trabajadores que han quedado tirados en las rutas nacionales porque los ómnibus no paran o porque la cantidad de, de frecuencia de las de las diferentes empresas se ve reducida a niveles máximos. Bien, Andrés, sobre el final te vuelvo a los temas presupuestales y sobre todo las fundamentaciones que están manejando las autoridades digamos, construyendo un terreno de, de de de apoyo, intentando hacerlo en la opinión pública rumbo al presupuesto. Gavito ha dicho, por ejemplo, ha planteado números de que el 2011 hasta el año pasado la cantidad de funcionarios de la ANEP creció un 20%, pasó de 54.000 y pico a 65.000, Mientras que en ese lapso la cantidad de alumnos aumentó 2%. No estoy hablando solo de secundaria, ¿no? Pero de este tipo de fundamentos se están basando las autoridades para eh, plantear un panorama de recortes en la educación. ¿Ustedes qué, qué responderían a esto? Y un elemento muy claro. A nivel secundario y a nivel de CTP, lo que lo que antiguamente era UTU, eh, se ha pasado de un 40% de docentes que habían terminado la carrera, casi un 65-70% de docentes que habían terminado la carrera, por lo tanto esos docentes hoy son efectivos en sus cargos porque han finalizado sus cursos y hay un montón de docentes egresados que hoy todavía son interinos. La pregunta es si Gavito quiere que los que trabajen en la educación sean docentes for, eh, formados, profesionales o que sean como antiguamente eran, Eh, la mayoría de los docentes habían quedado como retaciando de, de, de alguna de, de parte histórica, mejor no recordar en este momento, del país, y, y, y los otros eran interinos y suplente sin formación ninguna. O sea, ¿qué docente vamos a tener en las aulas para los para los estudiantes? Y eso es una importante eh, pregunta para hacerle a Gavito, y el otro elemento importante para hacerle es, si, otra vez insisto, es un gasto tener profesionales efectivos en la educación. Mm. Bueno. Eh, uno eh... considera que no, que que antiguamente faltaban y ahora eh, todavía siguen faltando docentes. Y matemática y física, por ejemplo, sí. eh, faltan docentes a nivel de, del país, desde Bella Unión a Montevideo, desde El Chuy hasta Carmelo. Mm. No se dificultan cubrir las horas de esos docentes o, o quedan docentes Eh, con 48, 60 horas, que también va contra contra toda posibilidad de, de generar buenas clases. O Entonces, sea, eh, me parece que, que están poniendo el, el, el objetivo en lugares que, que no corresponde pero bueno, tienen que argumentar los gastos. Imagínense que Conrado Ramos hace un mes salió a cuestionar, eh, que después tuvo que salir a desmentir, la presencia de 2.000 maestros que cobraban sin trabajar. O sea, están usando hasta la mentira. Ajá. Uh -huh. Eh, FENAPES va a plantear en esta discusión presupuestal y bueno, no sé, a nivel de coordinadora de sindicatos pero ustedes tienen una propuesta de fondo de dónde se deberían obtener los recursos para las urgencias que ustedes ven en la educación y en secundaria en particular y bueno, habría que, cosa que no sabemos que no va a pasar pero tengo la zona franca, el impuesto a los grandes patrimonios el IDAI el eh, ¿Qué va a pasar con el Ministerio de Defensa y ese abultado presupuesto que tiene para las necesidades reales que tiene el Uruguay? ¿Habría que poner en tela de juicio si era necesario comprar helicópteros o poner presupuesto en la educación o helicóptero para el Ministerio del Interior? Uh -huh. ¿Si ¿Sí habría que comprar haberle comprado las camionetas que compraron hace cuestión de una semana en el Ministerio del Interior, las 55 camionetas? que aparentemente están vinculadas a un amigo directo del presidente de la República, si era necesario, según nota de, de, de un medio periodístico de la capital, si era necesario hacer ese gasto de un millón y medio de dólares en las 55 camionetas o es necesario eso ponerlo en, en la educación del pueblo y en, en aquellas personas con, con mayores dificultades que han quedado relegados eh, históricamente y seguirán siendo relegados si, si las propuestas presupuestales de, de, de, del gobierno siguen en ese camino Bien, eh, te transmito un mensaje de una oyente Ana que dice que está escuchando eh, que trabajó 45 años en secundaria como docente también luché mucho, dice y desde tiempos inmemoriales, dice Ana no solo los dirigentes políticos de cualquier bandería sino los dirigentes sindicales de todas las banderías y montones de profesores de todos lados han enviado a sus hijos a la educación privada, dice esta oyente. La verdad, lo que asegura Ana, no es el caso puntual mismo, uh -huh. tiene una niña de dos años, así que no no tiene ni, ni todavía que ir a, a, a ningún centro educativo, pero el compañero Federico, que está en este momento, al hacer más gráfico comprando huevo en una en una verdurería en mina para llevar a su casa, tiene a los tres hijos en la educación pública, van a la escuela 52 de, de, de Piriápolis, Y, y conozco compañeros como eh, José Oliveira, que tiene a su hija en la escuela de, de Solimar, y, y podría seguir hablando, tengo al, al compañero Marcelo Lamobi, que es vicepresidente de, de, de la federación en este momento, con su hija estudiando en la Universidad de la República a la carrera de medicina, hizo todos el liceo en el 1 y el 2 de San José, hizo la escuela pública en San José, Y tienes esos elementos, la compañera Ana, que, que debe haber alguno. Uno no puede poner la mano en, en, en el fuego por nadie, pero los, los, los compañeros que yo conozco claro. eh, tienen sus hijos en, en, en la educación pública. Y bueno, la autoridad es el problema de ellos. Nosotros velamos por los trabajadores de la educación y y, y, y por respondemos por nosotros. No podemos responder por la autoridad de gobierno, ni de este, ni, ni de ningún otro porque como te decía anteriormente, nosotros eh, consideramos que es esencial la, la, la independencia de clase, y así lo hemos hecho saber, haciéndole paros y, y protestas y movilizaciones a, a, a los gobiernos, al que está hoy y a, y a los gobiernos anteriores, que hubo 15 años Frente Amplio, y también se le hizo paro de todo tipo de color, donde estuvo arriba de la mesa la esencialidad, que creo que es, un mojón histórico en, en el país y, y lo que eso generó. Bien, Andrés, ahora sí, para terminar, todo indica que va a ser una dura batalla la discusión presupuestal, dura más bien desde las iniciativas con las que va a llegar el gobierno al Parlamento. Eh, pasó la aprobación de la ley de urgente consideración, convengamos, sin mayores... Este, acciones en medio de las condiciones particulares de la pandemia, en fin eh, un par de marchas eh, que fueron convocados por distintos gremios o agrupamientos sociales pero supongo que es un gran desafío para la FENAPES y para los gremios de la educación eh, cómo responder para sensibilizar a la gente en este tema, en este año ¿no? Bien, eh, con respecto a, a, a que va a ser una, una lucha dura para los trabajadores históricamente la lucha ha sido toda dura o sea que esto no, no, no es menos no llama a la sorpresa no tenemos regalo de ningún gobierno y mucho menos de un gobierno que tiene un partido militar en, en, en su en, entre sus integrantes mm. y, y así que no no nos no nos llama la atención eh, el segundo eh, la segunda parte de la, de, la, de, la, de la cuestión es que nosotros vamos a, a luchar como como hemos sabido luchar siempre, movilizándonos eh, y bueno estaremos o esperamos estar en, en condiciones de dar la, la, la lucha presupuestal y con respecto a la LUC eh, la federación ya se definió que va a promover que se haga eh, un referéndum contra el ánimo, ya está definido, la FENAP es una de los, de los sindicatos de federaciones nacionales que ya definió que haya un un referéndum y por lo tanto va a promover esto adentro del PICNT y va a trasladarlo así en su próxima eh, mesa representativa. Bien, siguen estos días esta medida de paros regionales, ¿no? ¿Cómo, cómo termina la semana, recordanos? Mañana es paro en, en, en Montevideo, eh, que o sea, el, el centro de Montevideo, pero además se suma Canelones, San José y Colonia, y el día viernes hay un cierre, una síntesis de estas actividades con un conversatorio en, en también en Montevideo para el día sábado hacer la síntesis a, a través de una asamblea general de delegado que está citada para las nueve treinta de la mañana en en la sede del PIB-CNT. Andrés ventancor presidente de la filial Maldonado de FENAPES, gracias por este rato en comunicación con eh, Centenario y que eh, siga bien esta gira. Bueno, muchas gracias Hernán, gracias a toda la audiencia por por porque le robé un par de minutos, y, y bueno, vamos arriba, y un saludo a, a un conterráneo que ahora empezó a relatar para la radio de ustedes, Ignacio Saludvide. Cómo no. Eh, así que mándele un saludo de, de, de Andrés Ventrancó, el, el, el burrito que él me va a conocer, un saludo a la, a la audiencia de la radio Centenario, y, y un abrazo, y bueno, como siempre, en la pelea, ustedes han sido una radio comprometida con la lucha de clase, así que, arriba. Se lo trasladaremos a Ignacio, al relator, y gracias por esas palabras. Seguimos en contacto, Andrés, un abrazo. Abrazo.